de nuestro lugar en el mundo, hoy celebramos la creación de los 204 años de Cañuelas. Cañuelas se constituyó en sus comienzos con un perfil agrícola y ganadero, siendo una de la ganadería nacional a partir de la llegada del primer toro de raza al país, el Tarquino. En 1823, luego con la llegada del ferrocarril en la mitad del siglo se consolida con un perfil industrial. Con Lamartona, la Lamartona la en 1889 fue la primer fábrica láctea de América Latina. que por eso también Cañuelas es orgullosamente cuna de la industria lechera nacional. Esas son las bases de estos 204 años de historia de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Hay 1.500 puestos de trabajo y que son el corazón productivo de nuestra ciudad. Y llegó también el mercado agro ganadero, el mercado concentrador de hacienda más importante y más grande del mundo y está en Cañuelas. Esto significa que fortalece a Cañuelas y a la región y que genera En estos momentos, más de 700 puestos de trabajo y junto a la inversión del polo agroganadero, que son 110 hectáreas, 30 hectáreas para el mercado y 80 para el, para el polo agroganadero, van a generar, cuando estén en total funcionamiento, más de 5.000 puestos de trabajo. Y Cañuela se consolida con un hospital que es Referente en la provincia de Buenos Aires, el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Cuento que... Esta semana tuvimos una reunión en Chascomús con el intendente de Chascomús, el gobernador, su equipo de ministros e intendentes y siempre me pasa esto. Siempre se me acerca alguien, esta vez un intendente, el intendente de Castelli, agradeciéndome y felicitando a Cañuelas por el hospital de alta complejidad que tenemos porque tuvieron que trasladar... a un vecino de Castelli y el Cuenca le salvó la vida. Eso es el Cuenca para Cañuelas, un hospital referente en toda la provincia de Buenos Aires. La Biblioteca Digital de Autores y Autoras de Cañuelas, Tino Sarmiento y al equipo municipal que hicieron... que este proyecto sea una realidad que Cañuelas reciba su primer distinción en estos 204 años del Senado Nacional. Cañuelas, como decían el padre, necesitamos que sea un Cañuelas empático, solidario para todos, que sigamos en ese camino con un Cañuelas con posibilidades de trabajo para todos. Por eso también en este día estamos reconociendo a instituciones, a vecinos y a quienes han elegido nuestra tierra para invertir, para generar trabajo. De la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado para Cañuelas, una universidad necesaria para Cañuelas y la región, vamos a seguir gestionando y acompañando ese maravilloso proyecto porque entendemos que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. Sigamos de esta manera, abrazados, hermanados, por nuestro querido Cañuelas. ¡Feliz aniversario, Cañuelas! y Que nuestra Virgen y nuestra Patrona del Carmen nos ilumine y nos cuide siempre. ¡Gracias! Para mí, este, este, la historia de Cañuelas es una historia, historia muy antigua. No empieza en 1822 por allá por 1680 cuando se fueron las primeras estancias, la campana por ahí la sociedad pastoreña. Es una historia muy antigua, una historia que empieza con el tartino, o empieza a destacarse, que sigue con las ovejas merino, que sigue con la tan importante industria orejera argentina y que hoy sigue con muchas otras cosas que están haciendo historia. O sea, es una historia que no pudo haber sido antes un montón de cosas, pero sigue porque tiene algo muy importante en todo lo que se llama el patrimonio y la historia, que son raíces. Estas son son tierras que empezaron a, este, a la estiranza la ganadería, después a la agricultura, después al tambo, después a las industrias, que el si lado ciudadano importante, hoy tiene un montón de proyectos que son futuros. Para nosotros el tema de esas raíces son muy importantes hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde hay tormentas. Y en las tormentas, uno de los temas es que pueden volar ramas. Pero si hay buenas raíces, el árbol sigue creciendo. Ese árbol que sigue creciendo es un proyecto nacional. No es Argentina. Y no pensar que Argentina se va muriendo. Tiene un refrigerador. Cañuelas es una tierra... que tiene un espacio de oportunidad muy importante, cercana a Buenos Aires, pero no a Buenos Aires. Es cercana al campo, pero ya es un poco campo y un poco urbano. Inclusive con un tema nuevo. Hay muchísima gente que no es, tan así, que no es nacida, criada en cañuelas, pero que la tomó como tierra de adopción para crear su familia. Eso es muy importante y de ahí tan importante hacer llegar el conocimiento de las raíces, para que no sigan pensando en una identidad que no es de Eso nos pasa a veces, y es bastante complicado, cuando las escuelas nuestras tendría que ser esa, ese vivero donde se plante las plantas del futuro, de repente los jardineros no se llegan. Y los jardineros, con toda sin perversidad, pero con toda la honestidad que pueden tener, explican unas raíces que son las raíces, sus raíces. nosotros tenemos que hacer todo un proceso un proceso que utiliza las instituciones especialmente la escuela la escuela es un instrumento de cambio este, creo que hay muchísimo futuro pero el futuro debe ser construido no debe ser aleatorio es un futuro que necesita ser pensado para que un día Cayuela sea el referente en la provincia de muchos proyectos Ya no es en parte, porque el crecimiento de Cañuelas en su madurez va generando eh, instituciones como la Biblioteca Digital, que es muy singular, que es un medio tremendamente moderno, que no hay tantos, que ¿eh? es propio de las grandes ciudades, y que de alguna forma tiene que llegar a todas las gente de Cañuelas, y de alguna forma tiene que llegar a los bonaerenses, para hacer faro, pero que puede ser También tenemos algo, un proyecto que está insinuando, que es la fototeca, que tampoco hay muchas expresiones en, en, en la provincia. Una fototeca, fototeca que permitirá conservar raíces, raíces que pesan antiguas, raíces que Gatti ayudó un montón, pero que toda la población ayuda colaborando y participando en esa creación. Es como un tesoro. Creo que hay muchas cosas que en las que son patrimonio. Son patrimonio las tradiciones, el patrimonio su historia, el patrimonio sus campos, su ciudad. Pero hay cosas que son muy importantes y que alguna vez fueron reconocidas como las únicas en el mundo. En 1911, nos visitó un periodista en Jules Sudet, y estuvo bastante tiempo, a especialmente en la Martín, y escribió un libro, que es un libro de, de relatos y materialistas, donde dedicó un capítulo entero a la fábrica y a la estancia. ¿Y qué dice de la estancia y qué dice de la fábrica? Inicialmente, la fábrica era una de las tres en el mundo por sus avances en la industria láctea. El gran referente de esa fábrica, que es el edificio de la fábrica Vicente Casares, está como durmiendo. Y yo creo que sería un enorme símbolo que alguna vez se pueda rescatar y sea la sede de la universidad. Un tema... muchas fuerza en dos sentidos. En ser un elemento para crear raíces y es ser raíz. Y es un tema que cuando la provincia es prácticamente era sola ganadera, De repente cambió una industria, una de las pocas industrias de la provincia, que estaba creando un futuro. Para nosotros la identidad, el patrimonio, tiene mucho que ver con la identidad. Los pueblos que tienen identidad tienen futuros. Los que no, se confunden en una masa que muere sola. Bueno, muchas gracias.